Este, ha aparecido una nueva figura, que es la figura del defensor del policía. ¿no? Este, pero para charlar sobre este tema, para charlarlo un poquito más en profundidad y tener otra mirada, del otro lado de la línea nos está guardando muy gentilmente una amiga de la casa, este, una amiga de la mosquitera, nos referimos a Itatí Cruciani, eh, miembro de la campaña nacional contra la violencia institucional de acá de Mendoza, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás y a ti? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tanto tiempo. Eso, andan? tanto tiempo. Acá estamos tomando unos matecitos, aprovechando que está fresco. Bueno, ¿Amargo? Amarguito, por supuesto. Muy bien, por supuesto. Amarguito, amarguito. No, porque para dulces estoy yo. Ah. Ah, bueno, está muy bien. <risa> le mando un saludo, aprovecho a todos, a los y las oyentes de La Mosquitera que los extraño. Así que ya, ya vamos a charlar de eso después. Bueno, muy bien. Bueno, Itate, este a, cuando presentaba el tema hablaba de esta figura, alguno podría decir controvers, controversial, del, del defensor del policía. ¿De qué se trata esto? y mira, eh, yo al principio cuando me puse a investigar un poco la idea era ver si tal vez era una medida administrativa, si por ejemplo si se creaba una, un espacio dentro de lo que sería el Ministerio de Seguridad sobre el tema sí pero en realidad no básicamente es un es una especie de cuerpo de defensor gratuito al cual puede acceder un miembro de la fuerza policial cuando eh, es pasible de algún tipo de proceso penal por eh, hechos delictuosos, porque si no, no sería pasible un proceso penal, entonces tienen que ser hechos que eh, o acciones que eh, encuadren una figura penal eh, en el ejercicio de su función. ¿sí? Ya. Básicamente es, eso, es como, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el tipo de finalidad que tiene esto? Porque... Eh, para, eso, para no existen las defensorías públicas las defensorías oficiales y no hay otros empleados otros trabajadores estatales que puedan disponer de un cuerpo gratuito de abogados eh, una especie de abogados particulares para que funcionen como querellantes eh, cuando cometen actos que pueden ser eh, delitos en el ejercicio de su Y ¿sí? por eso es medio medio rara la figura hmm. Sí. Pero básicamente es eso. Si vos me preguntás qué es, es eso. Sería básicamente eso. Bueno, y... Pre, sí. y, y Porque, sí, dale. Sí, sí, sí, dale, dale, dale vos. No, bueno, eh, aquí es real que los casos de violencia institucional presentan características a ver, presentan características eh, distintas a diferencia de otros delitos ¿sí? por eh, el sujeto activo que los comete, sería un miembro de la Fuerza de Seguridad, por los lugares generalmente en los que se cometen, por la dificultad de recabar pruebas, bien, eh, y por, eh, to por todas estas cuestiones, principalmente porque la misma fuerza que investiga el delito eh, es la fuerza que cometió el delito, o sea, mm. se investiga a sí mismo. Eh, nosotros lo analizamos del lado de la violencia institucional, hace también mucho tiempo que reclamamos eh, la creación de una fiscalía especializada, en materia de derechos humanos y violencia institucional. ¿sí? Esto sería al revés. Sería eh, una defensa, eh, o sea, si bien yo comparto que tienen características específicas, estos hechos hecho que las diferencias de otro tipo de delitos, ¿sí? uh -huh. justamente se está reforzando la parte donde, desde mi punto de vista, no presento. Asuntos. Esto es muy bien, igual otras distintas manera de analizarlo esto, habían otras opiniones de gente que ha trabajado con la, con las fuerzas, a que bueno no me parecen muy muy me parecen bien las decisiones que ha ido tomando eh, el nuevo director de la policía o al menos me parecen responsables pero eh, en este tema se puede analizar desde lo político que tal vez es una medida que bueno que dispone el gobernador para eh, para más o menos empezar llevándose no llevándose mal al menos con las fuerzas de seguridad desde lo político se entiende una medida así, desde los hechos, desde mi punto de vista, no responde a una finalidad específica o a una necesidad específica porque ya está garantizada la defensa, porque está todo el sistema eh, estructurado para la impunidad, ¿sí? Uh -huh. eh, pero desde otras opiniones me decían, por ejemplo, dicen, bueno, no está mal que se haga un cuerpo específico para defender a las fuerzas por las características particulares que tiene, me dicen, porque hay muchos, que sé yo, también me decían, también hay son una gran parte de la ficticia, lo cual yo no te lo puedo comprobar a todo esto, sino que son opiniones que me han dado otras voces que estaban de acuerdo con la medida, ¿sí? Pero siguen crítica que también critican el sistema, sobre todo el sistema de formación policial, un montón de cuestiones. Pero me decían, hay muchas cosas específicas que tal vez la puede llegar a necesitar. Pueden llegar a necesitar un cuerpo especializado. Entonces, las fuerzas pueden llegar a necesitar un cuerpo de defensores especializado porque eh, hay denuncias ficticias contra el personal penitenciario, personal policial. Ahí. A ver, esto yo, como te digo, no te puedo eh, comprobar y para mí la, la, la dificultad de todos estos casos, de los delitos cometidos por las fuerzas, está del otro lado, ¿no? de Justamente desde el la, la dificultad de defensa desde las fuerzas, ¿me ¿no? entendés? Uh -huh. este vos sabés que me quedaba me quedaba pensando y una cosa que, que yo he escuchado mucho este por parte de, de los policías este uh -huh. es una queja <coughs> que que realmente me, me pareció llamativa que es que dicen bueno pero con tantas leyes no podemos ni siquiera sacar el arma estamos recondicionados este y nadie nos defiende, ¿no? Sí. Es todo está expresando todo un concepto, me parece esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, también hay que tener un par, hay que tener en cuenta eh, algunas cosas. Por eso yo te digo que no sé cuál es el impacto real que tiene esta medida en, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de las fuerzas, uh -huh. porque eh, sin duda que tienen eh, condiciones laborales precarizadas. ¿sí? A ver, uno de, uno puede ser militante contra la violencia institucional, Gente, yo siempre digo, yo nunca me voy a poner en contra de los laburantes, y eh, después es de uno de los pocos lugares a los cuales se puede ingresar a laburar en blanco, con el, ahora supuestamente se va a volver a exigir el secundario, pero se suspendió la, la, uh -huh. la exigencia del secundario completo. Bueno, con obra social... Eh, aportes jubilatorios y demás uno de los pocos lugares en el estado al cual puedes acceder eh, sin muchos requisitos, ¿bien? y es una oportunidad y más cuando en un contexto de desempleo ajuste o tarifazo o de eh, Dentro de las fuerzas tenés dos cosas para analizar. Por un lado la parte de la formación, donde realmente se viven situaciones muchas veces muy violentas, en el instituto de seguridad, el instituto universitario de seguridad pública. Eh, humillaciones, eh, dificultades para acceder al estudio, discriminación, eh, y luego en lo que es la parte laboral, sabemos que están matados de cumplir las extras, eh, las fuerzas están las, o sea en la, en, en, en, como ámbito laboral realmente no es no es propicio, sino es bueno y eso es lo, eso hay que saberlo y hay que manejarlo, ¿sí? y a su vez que es lo que tenés tantas autoridades desde los ministerios, los directores, los jueces, eh, nunca va a mirar hacia el que dicta las órdenes, al que dicta el allanamiento masivo, al que eh, ordena tal o cual operativo violento eh, o, les, o los que dan días libres. No, eh, si bien nosotros queremos que no haya impunidad por los delitos sometidos por las fuerzas y no se juzga al último escalafón, siempre lo que se mira es el último, el último eslabón, perdón, siempre lo que se mira es el último eslabón, jamás se mira bueno cuál es la responsabilidad política de eh, o la responsabilidad incluso eh, judicial o penal de las autoridades cuando dictan ciertas medidas sin ningún tipo de eh, fundamentación por ejemplo o medidas que no contribuyen a la investigación criminal pero sí contribuyen a eh, que eh, salgan en el 7 y en el 9 diciendo que hicieron superoperativos operativos cuando en realidad en los hechos no se no está eh, haciendo que disminuya ni la delincuencia ni la violencia y la delincuencia eh, o son eh, infructuosos, o negativos o no son exitosos, hay muchos más procedimientos no exitosos que exitosos uh -huh. pero nadie responde por esto claro. ni porque hace que se les produce la fuerza ni por desgaste de recursos humanos y porque los los obligan también muchas veces a realizar prácticas totalmente despreciables eh, Y si vos los educás en ese contexto y de formación, es obvio que después es lo que vas a hacer. Seguro, seguro. Vos sabés que me pensaba no en todo lo que me estás diciendo y cómo todas estas esta características de la formación, la violencia, todo esto que está atravesando la fuerza, este lleva finalmente como por decantación, creo que natural, que termine habiendo casos de violencia institucional. Este, con esa sí, política hay violencia, hay violencia institucional con política activa de derechos humanos desde el estado imagínate sin política activa de derechos humanos o eh, cuando se les da vida libre eso sucede todo el tiempo no es algo eh, nuevo pero si sí, se puede radicalizar la cuestión es donde uno dice o sea la paz social no es eh, fácil ni gratis ni eh, es algo muy complejo sí es algo muy difícil de alcanzar uh -huh. eh, y no se y solo se eh, alcanza a través de medidas que van justamente pacificando los distintos ánimos eh, se controla a ver es muy simple vos eh, no es tan simple pero eh, eso también lo, lo decía pero bueno, justamente o el pueblo dice o lo controla o por la fuerza sí con la policía con un montón de cosas o con medidas beneficiosas para el pueblo a ver no es que eh, están estrechamente relacionadas esas cosas, y en todos los temas que estamos discutiendo, y más en el contexto en el cual lo estamos discutiendo. Claro, y... vos sabés que esto, el tema de la paz que traes arriba de la mesa, me parece interesantísimo, pensando... ¿Vos sabés que uno va registrando nosotros acá, desde la mesa de trabajo, vamos registrando los distintos casos de violencia institucional, cómo va atravesando sí. y cómo va transcurriendo? Y una pregunta que me quedaba en el interior era pensar, bueno, ¿hasta cuándo no va a haber respuesta del otro lado? Y ya empezamos a registrar los primeros indicios que es lo que está pasando en el barrio San Martín, con lo de la comisaría 33, como ya la han baleado, le han tirado molotov, este, hay una respuesta, no estoy defendiendo la respuesta, ni mucho menos, pero es consecuencia de una cosa, es consecuencia de la otra, creo yo, ¿no? Y lo que pasa es que también... Eh... Sí, hay un gran desprecio por los jóvenes, de muchas veces de los sectores, no, de los barrios populares, nosotros no vemos, con lo que toda la otra vez en general vea, pasa también en San Martín, pasa, ah, vea, pasa en el Parque Sur siempre, siempre. Eh, pero porque también yo siempre digo, o sea... Eh, allanamientos masivos tenés, eh, hay, hay hay actas que allanan 15, 16 casas, 15, cinco ¿me entendés? y son eh y para lo que para uno son casas de barrio para se, se toman como ranchos de asentamiento ¿me entendés? y te puedo asegurar que al Dalvian no le allanan seis casas en el Dalvian te lo uh -huh. puedo asegurar claro este y menos, eh, menos seguidas y eso claramente se ve, ¿me entendés? Es, es distinta la, no, no son posibles de las mismas medidas eh, judiciales eh, o medidas de, de esfuerzo, o medidas investigativas o medidas, todo lo que en medidas de política criminal, aquellos que están en un barrio y los que están en el otro. Yo siempre digo, claramente es mucho más fácil delinquir adentro de un cáncer porque no te ven Eh, por ejemplo no es posible vigilancia por parte de las fuerzas claro, por ejemplo claro claro que sí sí entonces eh, imagínate ve... todo esto eh, y ¿no, no, no, yo creo que sí hay hay siempre hay posibilidades a, a represalias nunca porque nunca es bueno porque siempre que los, los que reciben los palos son los pobres hmm. y esos nombres nunca nadie se los va a acordar Y nunca se va a hacer justicia por estos casos, que es lo que justamente nosotros reclamamos. Entonces uno no incentiva la violencia, incentiva que se cuiden, pero sin retroceder en la lucha, ¿sí? Porque eh, si no, no hay manera de resistir. Entonces, cuando te violentan desde el salario, te violentan encima desde el Estado o desde las fuerzas. Se hace muy complicado, muy jodido, y después eh, van a empezar a buscar culpables en distintos lados. Pero a ver, eh, son consecuencias de medidas claras, ¿sí? dirigían en una eh, o sea, con cierta dirección eso no es posible conagarlo la verdad que es así bueno Ita, me viene correteando el antidemocrático de brazos distintos, tiene un brazo cortito y uno largo y es gordito así que eh, y me viene correteando de atrás te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Seguramente te vamos a estar molestando más adelante. Ita, un abrazo muy grande. Ustedes... Y no nos cortes, Quédate en línea privada con producción, por favor. Dale, dale, ustedes saben que no es molestia. Y le mando un abrazo a toda la, la boquitera completa. De todos los oyentes. Un abrazo. Otro para vos. Ahí estaba con nosotros este eh, Itati Cruciani. La Ita. Me cuesta decirle el nombre completo porque todos la conocemos como Ita. Este